escuchamos recién a la gobernadora Vidal diciendo que la decisión de la implementación del boleto no es ni de ella ni eh, de sus adversarios creo que lo dice en referencia a este anuncio que hicieron eh, bueno que hizo sus bieles luego de la charla con Kisilov. Y digo, ustedes se han manifestado No solo en este caso que tomó relevancia Nacional porque lo, lo que ocurrió Pero bueno, yo he estado con ustedes cubriendo Otras actividades eh, Otros de los festivales piedra, papel tijera Los paros estudiantiles, recuerdo una vez Que fueron a, a SAPEM también a, uh -huh. a reclamar, hemos estado ahí Entonces digamos, que no parece Ser tan así como que la decisión Es de la gente, porque La gente lo está pidiendo, por lo menos hay un sector Muy movilizado que es el beneficiario Directo que lo está pidiendo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 Le recortó los subsidios al transporte No específicamente para boleto estudiantil Sino al transporte en general Todos sabemos que para está subsidiado uh -huh. Para el En general, para los costos de las empresas Lo recortó en el presupuesto 2019 Que se votó en 2018 ¿no? eh, Y aparte la provincia está cuatro veces más endeudada De cuando la, ella eh, inició su gobierno Con lo cual tiene que pagar mucha más deuda por año Lo que significa menor presupuesto Es, es llamativo Aparte, perdón, sí. pero... Sí, adelante si, ¿Por qué tienen que esperar que sea la el, eh, la decisión de la gente? Si cuando sacan DNU eh, Que no, no es decisión de nadie Si solamente del grupo de, de ellos Sacan un DNU eh, Sobre eh, comprar basura Comprar basura De Estados Unidos, Europa Comprar, gastar dinero para comprar Y habla en dólares, claro, en el momento que nos faltan dólares. Eso como así. decreto, pero después, una semana después, sale por congreso sobre la emergencia alimentaria. ¿Por qué no primero la emergencia alimentaria? Acá claro. hay gente que no come. Que va claro. a la escuela a comer, que va a los comedores, que hay gente que, que banca a los comedores para que un chico pueda comer. Eso es emergencia. No comprar basura. Claro. Y me hablas del boleto como que es decisión de la gente. ¿Cómo? No entiendo, no entiendo cuáles son las prioridades de acá. Claro, aparte a mí me parece un poco cínico porque ella eh, como que pone que el boleto va a ser una realidad si votan al partido de gobierno cuando en realidad, supongamos que sí, que esta vez sí lo van a implementar, que cambiaron, digamos, que efectivamente cambiaron y lo quieren implementar. Pero el, el partido opositor que le fue mejor en las elecciones a nivel provincial y que quedó muy cerca del municipio también a nivel local, también lo está prometiendo. Entonces es una falsa disyuntiva de última. Es bastante llamativo. mira las cosas le salen mal, son antipopulares, y como le ven que está muy perdido ganar las ele elecciones, tiran estas medidas, eh, permitido la expresión, de populista, ¿viste? Como sí. unas medidas populistas las tiran a ver si las pueden convencer a la gente, si puede atraer más votos. Pero es... es... Una hipocresía, se ve claramente que, que claro. están tirando mano do lado, ¿eh? Vos hablabas por ejemplo de la emergencia alimentaria donde se votó por unanimidad salvo una diputada de la izquierda que se abstuvo, pero bueno, la votó Cambiemos a la vez que su candidato a vicepresidente diciendo que no, que no había hambre o Toti Flores que es diputado decía que el hambre era una sensación y sí claro, es una sensación, ¿qué, qué va a ser? Tenés hambre lo sentís. ¿Y pero si tenés hambre andá a los comedores, dijo Patricia Bullrich claro. Claro, como si lo normal fuera tener que ir a un comedor a comer y no fuera... Fuéramos... Del Estado, muchas gracias, ¿no? Del Estado... A aparte, digamos, un partido que, que es un partido conservador, y no lo digo de manera peyorativa, ¿no? Pero el conservador, patria, familia, ¿no? ¿Y dónde está la familia? O sea, la familia come en su casa, en la mesa, no en un comedor. Eso mínimamente llamativo. Te quería hacer una pregunta más, ¿no? Eh... Este 20, cuando 20 que pasó ahora de septiembre, cuando Vidal y Gai hacen este anuncio, lo hacen rodeado de estudiantes y una estudiante le, le, le agradeció, ¿los conoces? ¿Conoces a alguno de ellos? ¿Han sido compañeros tuyos en esta lucha, en las calles? También, no solo en las calles, digamos, cuando se habla de las calles se habla de movilizarse, ¿no? Pero también ustedes son artistas, son estudiantes de arte, son artistas. Lo hacen también de manera creativa. O sea, no lo hacen solamente la protesta, el bombo, toda esa construcción que se hace muchas veces. ¿Han eh, colaborado con ustedes en ese reclamo? No, no los conocemos. No ¿Nunca los conocemos. Yo me puse a ver a ver quiénes eran esas personas muy bien vestidas, todes, muy bien vestidas alrededor de María Eugenia Vidal. No los conozco a ninguno. O sea, eh, me pregunto yo.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 es otra puesta en escena de las que nos tiene acostumbrado cambiemos exactamente